Comentarnos un poco lo que fue el tema de las internas, cómo estuvo también todo el tema de la negociación.、Uh -huh. Estamos en comunicación telefónica con Luis Rosas de UPCN,、sí. a quien ya tenemos en, día,、eh, en línea. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Y ahora, Candia, Pato Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. Buen día, Ariada. ¿Pato, cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.、Sí. Bien, bien. Bien.、Eh, ¿Qué sucedió ayer? Pasó un cuarto intermedio. ¿Qué es lo que ofreció el gobierno y qué es lo que. ¿Tienen ustedes como contrapropuesta como gremio? Bueno, no mucho de lo que, más allá de lo que hayan publicado por ahí los medios, el gobierno, si bien había un acuerdo, un preacuerdo、eh, para, el, para el año, que consiste en el 29%,、uh -huh. el 13% que se abonó ya、eh, en el primer semestre. Y después tendríamos el 16% que tiene que ver ya con el segundo semestre.、Uh -huh. Esa parte lamentablemente no se pudo concretar como corresponde.、Uh -huh. Porque. Hola, ¿me e s c u c h a s Sí, te está e s c u c h a m o s b i e n Sí, sí, dale. Sí, esto ya estaba, venía caminando por eso.、Uh -huh. eh, eh, y, y bueno, lamentablemente. Eh, queda claro de que la inflación ha sido muy superior a lo que es、sí, sí. el gobierno、eh, nacional, y, y, y de alguna manera el gobierno provincial acordó ese 29% también. y、uh -huh. Hubo un gremio que lo afirmó, que en este caso fue ATE, y nosotros en ese momento marcamos la disidencia.、Sí. Hoy por hoy, los, las dos instituciones gremiales nos hemos puesto de acuerdo. Y pedirle al gobierno reconocer no solo la inflación, sino hacerse cargo del pago de la misma.、Uh -huh. Por lo menos poderla igualar. v e s que estamos hablando ya el primer semestre? Marcó claramente de que tenemos una inflación del 24,5%.、Uh -huh. Y el trabajador público recibió nada más que el 13%. El gobierno manifiesta en su propuesta. Ese 16% previsto para el segundo semestre, bajarlo y terminarlo de abonar en cuatro cuotas en el medio de octubre. Es decir, 4% por cada mes, por cada mes、eh, transitado.、Uh -huh. No estamos de acuerdo, por supuesto. Fue un rechazo absoluto de nuestra parte de los o r g a n i o s Y le hemos、eh, manifestado hoy al gobierno que, de alguna manera, Eh, Atiendan nuestro pedido desde los trabajadores y le dejamos una propuesta que nosotros entendemos que debería rondar el 35% hacia fines de、eh, septiembre.、Uh -huh. Bien,、a、entonces... o p a r o d e r juntar. Sí. Sí, para, para dejarlo en claro: entonces el gobierno no ofreció un 19%, ofreció un 16%. Claro, el gobierno ofreció un 16%, un 3% posterior, que sería en noviembre. ¿Qué es el estamos, de noviembre? Seguimos estando muy lejos. Claro, Rosa, pero、claro. a ver, para que no nos confundamos. Y... Ese 16% estaba acordado, así que no es ofrecimiento. ¿Se entiende? No, claro,、eh, incluso. No, claro, no es un. A ver, porque, a ver、sí. si pasamos el l i p i o Sí, porque yo me puse a sacar cifras anoche y me da como vos estás diciendo ahora.、Eh, a ver, acordaron 29. Han cobrado solamente el 13 en el primer semestre. ¿sí? ¿Sí? Con lo cual el, el、sí. gobierno está debiendo pagar un 16%. Claro, y a ese 16% se le va a agregar solo un 3%. Exacto, con lo cual no llegamos al 48, como se dice, sino que llegamos a cuánto? 45. No, mucho menos.、Eh, no, no, eh, no eh, Sí. Eh, no,、32. no, no. 32%.、Eh, 32%. Llegamos al 32%. Llegamos al 32%. Claro, sí, exactamente. Sí. Esa es la propuesta del gobierno. Y a、claro. pagar hasta noviembre, que incluye noviembre. Ustedes dicen no.、Eh, por ahora, paguen o el 35 hasta septiembre. Es así, sería. Exactamente, exactamente. Y volver a juntarnos en septiembre para acordar el último trimestre. El último trimestre. O sea, sí, hay dos diferencias. La... Ustedes piden. Tre... Perdona, Rosas, para pasar el limpio,、sí. porque si no la gente se nos marea. Ustedes piden 35 a septiembre. Y acordar de ahí para llegar a más del. por Sobre la inflación en diciembre, teniendo en cuenta las proyecciones que tienen a nivel nacional desde el Ministerio de Economía、uh -huh. eh, eh, de, de Nación, porque supuestamente el, el, el, el, el contador Weiber habría hablado con、eh, el ministro de Economía en Bariloche en un encuentro、uh -huh. y le h a b í a manifestado que bueno que podría ser que estuviera en baja el, la inflación a partir del, del segundo semestre. Uh -huh. eh, bueno, yo le manifiesto claramente de que el mismo ministro manifestó de que el aumento del año iba a ser el, el 29% a la inflación. ¿no? De pronto,、sí. <risa> quedamos. e para la risa, para claro, sorpresa. Risa, no, no, seguro. Bueno, ahora queda claro. ¿Cómo、bueno, o veremos? ¿eh? Sí, te escuchamos. Hola. No, digo. Me, que, me molesta h、eh, a b l a、eh, r v i e j o d e b e r í a m o ver a partir de ahí qué cosa s podemos resolver con el gobierno.、Eh, uh -huh. eh, yo tengo la esperanza de que lo vamos a resolver.、Uh -huh. Ojalá lo puedan entender así.、Claro. Porque de todas maneras, por más que el gobierno de la provincia dijera de que no hay dinero,、uh -huh. hay que tener en cuenta de que para las elecciones van a haber dinero. Estoy segurísimo、uh -huh. de eso. Y así se lo planteamos,、claro. no solo yo, sino el compañero. Rodrigo Vicente también, de ATE,、uh -huh. hemos sido claros, no queremos pelear, no queremos discutir, queremos ser serios y que nos respeten como representantes de los trabajadores. Y ellos, como gobierno y como responsable y autoridad patronal, deben tratar de encontrar la manera para resolver esta situación.、Uh -huh. Está clarísimo, Rosa. Ahora, yo estaba s a n d o Nosotros no nos podemos hacer cargo.、Claro. El gobierno de la provincia manifiesta haber hecho. Muy bien,、eh, los deberes.、Eh, el 13%、eh, anduvo cercano con una recaudación que significó el 12%、uh -huh. eh, eh, en alza, pero nosotros no manejamos eso. Nosotros、claro. eh, eh, atendemos la situación de los trabajadores. Claro, Ustedes tienen otro presupuesto que el presupuesto de la casa, n o de la familia, que pasa por, no, pero, que pasa por la inflación. Pero, Es así, pato.、Claro. U U、ustedes lo saben porque están todos los días.、Claro. Eh, Somos laburantes, r o s a nosotros también. Claro. claro. Queda claro. Además, e s t a b a sacando la cuenta reciente para, para darle la importancia que tiene y esto que ustedes denuncian, ¿no? Fíjate vos, m i r a que injusto. En los primeros seis meses del año, a los laburantes de la administración pública provincial les pagan un 13% de aumento. ¿Cuánto fue la inflación? 24.5. ¿Cuánto perdieron los laburantes? esa diferencia, o sea. Un casi un 12% perdieron. No, no, claro, por eso estamos en la es idea、tremendo. de recuperar eso. Por más que el gobierno, incluso más, le hemos sido c l a r o porque,、eh, bueno, en esto、eh, yo he tenido la oportunidad de hablar con, con Aguiar, a pesar de las diferencias que, que hemos planteado durante un montón de tiempo a nivel personal, yo personalmente con él, ¿no? Sí.、Uh -huh. Eh, eh, pero h、eh, e、eh, mantenido eh, eh, por un acuerdo que en principio hicieron con, con Juan Carlos, con nuestra institución. Después, Juan Carlos enferma y me hago cargo yo un poco del tema. Y aún hoy sigo.、Eh, seguimos en, esta, en este acuerdo、sí. eh, porque no podemos estar, porque los trabajadores de, que a f i l i a d o a ATE y los afiliados de SELE s son los mismos. Claro. La, la situación que tenemos、eh, son iguales, entonces, después, políticamente en, en, en el gremio, en el desarrollo, tendremos la s diferencia. s Pero esto,、uh -huh. acá tenemos que buscarle、Exacto. una solución en conjunto, y de esto no nos podemos escapar.、Uh -huh. eh, eh, eh, y estamos muy firmes, por lo menos hasta aquí, estamos muy firmes en este aspecto, ¿no? Rosas.、Eh... Quiero consultarle algo. Vio que ASPUR mostró obviamente su disconformidad ayer、eh, en la mesa de la Función Pública, obviamente se manifestaron.、Eh, ¿Qué análisis le surge a UPCN a raíz no, de estas、no, movilizaciones de nuestra. No estuvieron, nuestro... eso, ¿eh? no no estuvieron eso, ¿eh? pero se manifestaron. No, no. Se manifestaron、eh, en el contexto de la mesa de la Función Pública, por no estar presentes. ¿Sí? ¿Qué, an ¿Qué análisis le surge a UPCN de esto, de las movilizaciones de ASPUR, de no ser reconocidos por、no, los sindicatos? Pero, sindicato.、eh, eh, pero mirá. El tema es que eh, eh, es, eh, es un sindicato y me parece que tiene todo el derecho de、eh, reclamar y participar. Ahora,、uh -huh. eh, nosotros no podemos h a c e r e c o de eso porque nosotros somos gremio y ellos han dicho y han manifestado públicamente que no tienen nada que ver con nosotros,、uh -huh. que nosotros no lo representamos nadie. Entonces, vamos a reclamar por aquellos afiliados. n u e s t r o que tenemos y no podemos desprendernos de salud porque tenemos una responsabilidad, porque hay gente afiliada e nuestros gremios, pero no con el gremio ASPUR porque ellos han manifestado claramente que no tienen nada que ver con nosotros. Primero, no tienen nada que ver con nosotros y, según nosotros, no sé en qué aspecto, pero según ellos, lo hemos traicionado o, o, o no sé qué cosas. Pero bueno, sería hasta importante por ahí que los dirigentes de ASPUR. Si t i e n e m intención i de conversar, yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Pero digo, ahora, yo no le puedo dar la venia para que participen o no participen, porque nosotros no somos la patronal. Lo que, el que tiene que ver acá es el gobierno, si el gobierno le da lugar o no le da lugar. Bueno, Rosas,、eh, vamos a estar e x p e c t a n t e s hasta el lunes, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con. Eh, ojalá el, podamos lo arreglar como、intermedio. corresponde, Pato. Ojalá que sí, bueno, porque sí, la sí. verdad, yo creo que es la necesidad que tienen todos、eh, los trabajadores. Eh, eh, y b i e r m a no movería nada si los trabajadores no cobran.、Mm -hmm. Lamentablemente、y、es sí, así. Es sí, así, sí. claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, y me alegro que, que, que hayan hecho una propuesta conjunta los dos gremios en este tema. ¿eh? Sí, que, que soy... Tiene más fuerza, obviamente, ¿no? No, sí, seguro que sí. Y bueno, tampoco la UNTER ha arreglado. Así que este, me, me daría la impresión que sin tener ningún tipo de relación con ellos, no por una discrepancia de nada, sino simplemente porque no nos hemos juntado,、uh -huh. este, este, me da la impresión que están en el mismo camino. n o Así es. Tal cual. Rosas, le agradecemos por la comunicación telefónica. Que tenga un buen día. Bueno, disculpe, pero estoy en la c a l l e Ah, no, s a l i ó perfecto. Igual, salió o sea. bien, n ¿eh? Salió muy bien. Se me、no, escucha no, bien. Bueno, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno. Luis Ross, entonces de UPCN.